A partir de este momento y durante 60 minutos, Laser Shot. Laser Shot. Sonido Dance en el aire de tu radio. Las mezclas más alucinantes, joyas perdidas y nuevas versiones de los clásicos. Conduce Santiago Alonso. Laser Shot. Una revolución electrónica. Revolución electrónica. Laser Shot. La experiencia comienza ahora. Watch out here I come Hola qué tal ¿Cómo les va bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante de edición de esto que hemos dado a llamar Laser Shot y que comienza pisando muy fuerte En este caso con una versión remixada del tema de Dead or Alive, You Spin Around, Sea Bowman Remix Somos un programa que sale por más de 200 radios Gracias a los amigos de arrepublicahosting.com Que es tu lugar en internet Tenemos un whatsapp y es el 11 25 36 48 14 Amigas amigos, hola Sean todos bienvenidos a esta fiesta del dance A esta fiesta de música electrónica Llamada Laser Shot, Que comienza con un clásico reversionado Pase y oigan yeah. A Dead or Alive haciendo you spin me round versión de C Bauman en esta edición especial de laser Shot, llena de canciones de los 90 que hemos escuchado una y otra vez, pero reversionadas, porque como dice el señor Claudio de todo original tiene un remix, y es el caso de este tema, casi caso del año 1985. Mensajes? Sí, claro. 11 25 36 48 14. Ese es nuestro WhatsApp. En Instagram estamos como Santi en la radio, ahí nos ven haciendo monerías, promocionando lo que hacemos y siendo muy felices. De Dead or Alive pasamos a escuchar a la gente de Acting Lovers. Esto es Randy Andy. era Acting Lovers, la canción Randy Andy. Durante una hora, Laser Shot, Revolución Electrónica. Láser Shot, Revolución Electrónica. Electrónica. Llama mucho la atención un mensaje que nos deja acá Mauro que es de... Moreno y nos dice, hola Santi, hola chicos de Razzle Shot, les quería comentar que Yo suelo, cuando no tengo nada que hacer Y es un sábado a la noche y los escucho por la FM local Salgo en el auto A dar vueltas Me gusta que el sonido se mimetice con la noche, nos dice Después vuelvo a casa renovado, por lo más que no haya salido ni a un bar, ni a tomar nada, ni a bailar Wow Querido Mauro, abrazo, qué responsabilidad estar ahí en el auto Siendo la voz de tus parlantes, ¿no? Con la música, en este caso de Shilton Up and Down Abrazo enorme, Mauro, querido Venimos Nuestro WhatsApp, 11-25-36-48-14 Seguimos con esta fiesta del dance, que es Laser Shot Subiendo el volumen y subiendo los decibeles sin parar durante 60 minutos Esto era Shilton haciendo Up and Down, una canción que nos parece particularmente interesante Con ese sonido tan dance de los 90, pese a que en algunos casos son canciones que se hicieron recién por el año 2018 Que se remixaron por el año 2018 y que nos parece espectacular que sigan sonando así Con ese sonido noventoso que tanto nos seduce Estamos en el 11, 25, 36, 48, 14, ese es nuestro... WhatsApp y te pongo noticias que tienen que ver con, por ejemplo, juguetes retro, que para nosotros son una un tema recurrente. Acá por ejemplo un tipo dice Julio Perugorría, campeón del mundo de Rubik, de Rubik, practico entre una y dos horas por día. ¿Alguien probó de hacer este. unir un cubo a Rubik? ¿Cuánto tiempo puede estar uno realmente? Tiene 36 años y tiene infinidad de cubos Rubik en su casa. Poco más que dedicó su vida a esto. Es el más rápido en la resolución de un juego derivado del cubo de Rubik. Y en efecto, bueno, ganó concursos. En 2,28 segundos completó un Rubik. También lo hizo en... Eh... 4 minutos ah 18 intentos en 4 minutos y en 4 minutos un quinto intento, wow su afición que dicen que es el juego más popular del mundo y el más vendido con 400 millones de unidades desde que lo inventó el arquitecto húngaro Erno Rubik allá por 1974 nació de una casualidad un muchacho de Elizondo, España anunció que concedía un premio un lote completo de artículos de tratamiento de cabello para mujeres a quien lograra resolver el juego con un cubo de Rubik que estaba en exposición este muchacho dice me compré uno en un chino a un euro y después de un tiempo conseguí resolverlo y así le compré un regalo a mi mujer, desde entonces no paró de estudiar este juego y practicarlo dice inicialmente con un libro de instrucciones plagado de algoritmos y también de posibilidades hasta lograr las dos mejores marcas estatales en un concurso en Madrid en la categoría que competí El cubo de 3,3 cuadros, o 3x3 cuadros, mejor dicho, lo hicieron 51 personas y tuve la suerte de ganar. La suerte de la práctica y su empeño personal fue también gracias a un accidente. Decía que le operaron de la rodilla y que, justamente al hacer reposo, dedicó mucho tiempo a estudiar el intríngulis del juego, en el que dice que es un jugador normal. Dice, la cuestión está en la cabeza, en que vaya siempre por delante de la habilidad manual, porque en competición, como que te parece pensar, dice... Estás perdido Esto lo está marcando Julio Perugorría Según titula El sitio NoticiasdeNavarra.com El más rápido Con un juego De Rubik ¿Y vos? ¿Lo jugaste? Llega ahora Soundstring Back once again Eurodance Clásico Aquí en Laser Shots. Sonando en más de 100 radios 200 según nos dicen Gracias a Republicahosting.com Tu lugar en internet. Escribinos a contacto. Arroba Continuamos en Laser Shot, esta vez llega Piano Man con Nicky, Casta's Spell, versión 2017 cargo de Danger or Fear Remix. Durante una hora, Lazer Shot, Revolución Electrónica. Whatsapp, que era lo que son hace un rato eh, Mauro de Moreno que dice Estoy saliendo con el auto, no haré nada para hoy No programé nada para hoy, pero salgo a pasear Igual, por lo menos para ver la calle La gente pasar, que me llegue el viento a la cara Mientras que suena el dance Y me siento de vuelta con 25 años Bueno, que así sea Con Piano Man featuring Nicky De fondo, y le sumamos Un tema de Amor Chen La canción es Dream Mix original Dedicado a Mauro de Moreno que está saliendo Con el auto Empieza tranqui y después la cosa se pone un poco más picante, como suele pasar con una parte de los temas dance que solemos transmitir aquí en La Shot. Viene más tranqui y después subimos un poco el tono para que sea un vibe permanente. Mensajes 11 25 36 48 14 Le mandamos un saludo enorme Al amigo Lucas Matías Pereira Que es el que está a cargo de estas bonitas artísticas Durante una hora Laser Shot Revolución electrónica Él con su voz potente Es quien se ocupa de vestir este programa Con su artística, con su sonido, con su voz A él un abrazo gigante Amul Chien Dream Mix original Imaginamos a Mauro Por las calles de la provincia y de Moreno Mientras llega el viento Y paran en un kiosco para comprar Maní con chocolate Lo come mientras maneja Y escucha así, esta música tranquila Y ya está renovado Como vos, que estás escuchando Un poco de house El laser Shot Sabés que somos una comunidad que escuchamos esto Con más de Bueno, miles de personas, incontables Que sienten esto Tal cual y como lo sentís vos que sí. Esto es Amur Chien Dream. ¿Cambiamos de rumbo totalmente? Sí, claro. Con Heart Soul. Con Katy Costello. Esto es Bon Air. Shot, sonido electrónico Un club donde siempre vas a tener Acceso VIP Laser Shop Totalmente el palo Llega Free Tonight The Only One Radio Mix se llama laser shot. Esto es Laser Shot con Santiago Alonso, con Santiago Alonso. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto. Repúblicahosting.com Durante una hora, Laser Shop Revolución Electrónica. Laser Shop Revolución Electrónica presentamos en este momento a Bosco haciendo male stripper, que quiere decir eh, stripper masculino ¿no? uno imagina una despedida de solteras o solteros donde hay un muchacho aceitado que se saca la ropa y bueno, muestra sus talentos, si se quiere y suena esto de fondo ¿no? ¿qué pasa? ¿no es muy erotizante? dicen acá en producción, bueno, eso eh, diría cerrar cada loco con su tema señor, digo acá en producción Bosco, male stripper en laser Shot. La fiesta sigue, muchachos y muchachas. Claro. Durante una hora, Laser Shot, Revolución Electrónica. Never got a night's rest I was a male stripper Rating a double bar I was a male a A jack A with a knife Hey leader Touch me, squeeze me I was a a I was a Esto es Bosco Haciendo male stripper Pasamos página Para escuchar Saron haciendo The Impact y nos hemos metido con estilo funky del disco Funky Fever, disco manía algunas canciones para también sumarle un componente ochentístico u ochentoso que nos gusta sobremanera y después, como suele pasar, volvemos a los 90 y así en un loop permanente donde hay dance de los 80, de los 90, de los 2000, 2010 los 80, 2000, 90 y así marea, pero atrae y eso es Lazer Shot Esto es The The Impact, el impacto. Ya venimos. Suena eléctrico y se llama Láser Short. Estas escuchando LASER SHOT LASER SHOT Siempre sumar material de DJ Bobo es una muy buena decisión Imposible que no esté Y en este caso, bueno, fíjense, ¿no? Porque está reversionando Tremenda canción Ya la conocen Claro que sí DJ Bobo Featuring Queen Radio Gaga Dance Tracks A long time ago When I heard it first time On the radio Radio Gaga Was the name of that song Now I'm back with the track And I feel so strong 1996 The remake is done First time ever Since the story begun One of my favorites In the music scene Here is the voice The voice of Queen. I'd sit alone And watch your light My only friend Through teenage nights And everything I had to know I heard Play, play it loud, without no doubt Green and bold was what I'm talking all about About a beat that spins you around Get up, stand up, move to the sound With the rhythm and the rhyme, let the music flow Everybody everywhere listen to the radio We watch the show, we watch the stars On video, four hours in a Lazer Shot, una producción de RepublicaHosten.com, tu lugar en internet. Esto es Strega, Sing with all my friends. Amigas y amigos, cerramos esta edición de Laser Shot con Strega Sing with All My Friend. Nos vamos y será hasta la próxima, como dijo Serati. Damas y caballeros, nada más queda y gracias totales. Mi nombre es Santiago Alonso y así les despido con este programa traído a ustedes por cortesía de los amigos de Republicajosting.com que como siempre decimos es tu lugar en internet. Gracias totales. Chao. en el aire laser shot sonido electrónico un club donde siempre vas a tener acceso vip laser shot